Una actividad、eh, interesante, claramente un lugar en donde las mujeres nos tenemos que seguir、eh, dando la tarea de habitar este tipo de espacios. La realidad es que hay muchos compañeros varones, con lo cual ahí la presencia de las mujeres a veces nos cuesta, pero producto de todas las reuniones previas que, que hubo, fuimos encontrándonos cada vez más, dando algunos debates. En relación a la consigna que era por una cultura feminista y libre de violencias machistas, y la verdad es que fue muy interesante participar desde adentro. y Entendemos que ahí tenemos que estar dando el debate a los propios compañeros. Y la verdad es que bueno, hoy está culminando en algo muy, muy importante en donde la presencia de las mujeres y las disidencias se pudo ver o lograr al menos. Ha sido、eh, complicado que la mesa de artistas. Eh, Tomara esta consigna digo, en un momento donde el movimiento de mujeres en general y el feminismo en particular está dando un montón de pasos adelante y generando un montón de、eh, incidencia concreta. Ha costado que los artistas entiendan y tomen la consigna o no. Y en realidad fue un proceso de construcción que implicó un montón de debates, que implicó un montón de encuentros, que implicó argumentos. De nuestra parte, muchas veces digo, sucede al interior de la cultura y del arte en general, como en todos los espacios que habitamos, lamentablemente, que el patriarcado lo atraviesa, el machismo lo atraviesa, y esas son las formas en que conocen las personas vincularse. Y por eso, desde ahí, es que venimos con esta invitación. De, bueno, la invitación es a deconstruirse, a dejar de ocupar el lugar de cómplices, de encubridores y a convertirse en quienes acompañen estas luchas que tienen que ver con, con nosotras y con nosotros, y que desde ahí podamos construir algo muchísimo más inclusivo que nos visibilice. Inicia todo de manera igualitaria, en donde toda esa diversidad p u e d a ser contenida en un mismo colectivo. ¿Cómo evalúan? Está llegando casi al final la jornada, ¿cómo evalúan justamente el encuentro, la caravana y el festival? La verdad es que muchísima gente、eh, estuvo b u e n o ahí la salida de Muñiz,、eh, se fue ampliando a medida que íbamos avanzando por Perón hasta la plaza de San Miguel y la verdad es que se sostuvo durante toda la tarde las actividades y la gente fue llegando. La verdad es que es muy buena la experiencia y con bueno, muchísima gente y muchísimo arte, muchísima música, baile, mucha arte plástica que también se pudo ver y eso la gente se acercó, fue escuchando de qué se trataba. La verdad es que hablamos como muy, muy positivo. San Miguel es un municipio. En sí, bastante oscurantista. ¿no? Ayer hubo una jornada justamente por la persecución a trabajadoras que garantizaban derechos y que fueron despedidas del municipio. Bueno, y han contado hoy en esta jornada en la radio abierta toda la persecución de estos últimos años a la cultura, ya sea callejera, hamburguera o los espacios culturales. Me imagino que a partir de, estos primeros, de este primer encuentro van a empezar a surgir otros y otros espacios para sostener esto que han logrado conseguir. Sí, entiendo que la intención de parte del colectivo de quienes componemos este. Espacio tiene que ver con poder seguir construyendo desde ahí, con poder imputarle y hacerle ver a la municipalidad que tiende todo el tiempo a censurar, que tiende todo el tiempo a clausurar cualquier tipo de expresión artística y cualquier tipo de expresión distinta a la que ellos conciben de cualquier otra manera. Digo, en la misma línea, ayer se tuvo que hacer un perejilazo, digo, hoy estamos nuevamente acá poniéndole el cuerpo. Digo, sí, la idea es seguir sosteniendo esto para que el municipio de una buena vez por todas nos vea y si no nos ve, si no nos escucha, lo seguiremos haciendo y seguiremos ocupando las calles hasta que eso suceda.